Ok, soy Arachaldeon, aquí estamos en los territorios de Sinchiliki Ratia y vamos a extrañar una nueva colaboración, nueva esa temporada pero no una voz nueva ya que el año pasado eh, nos acompañaron con varios programas eh, el programa de Jotatofu que se metía la tarde o los martes ...y que nos ha hablado un poco de la liberación animal... los derecho de los animales... ...comida y dieta vegana... ...una forma de vida y muchas cosas más... Eh, ...Gabón, digo... ...Gabón, bye... ...comentaba que tampoco... ...en este caso has venido tú... Eh, ...igual no eh, tendrás... Eh, ...colaboraciones... ...verán bueno, compañeros eh, tuyos del... ...del PAN de las Eh, comentaba el programa J. Tofu que, bueno, eh, ¿cuál es un poco la perspectiva de estar en Sin Bueno, pues lo que habíamos pensado en principio es eh, hasta enero o febrero estar haciendo colaboraciones puntuales con actos que hacemos o con algún tipo de noticia que queramos incluir y luego porque estamos bastante ocupados y ocupados con distintos actos que tenemos ahora ...y luego ya a partir de febrero, enero febrero... ...ya sería empezar otra vez con el programa j Tofu... ...que bueno, lo queremos seguir haciendo... ...más o menos en el mismo formato que el año anterior... ...y bueno, hasta final de emisión, hasta junio, julio, hasta Magdalenas... ...bueno, pues ahí está en principio esa... ...esa colaboración que hicieron en los Arretois... Sonará, ...sonará vuestro espacio los miércoles, los jueves... ...depende de en poco cómo, cómo vayan las cosas y cómo vayan encajando... Y lo que comentaba comentabas, estuvimos la temporada pasada hasta el mes de, de julio. Si quieres hacer un breve repaso de lo que ha acontecido en acciones hasta, hasta el pasado 1 de noviembre, si no me confundo, el Día Internacional del Organismo, como ha transcurrido este verano? Hombre, pues ha sido un verano muy ajetreado. La verdad es que hemos tenido mucho movimiento y, y nos ha costado un buen tiempo recuperarnos de de toda la paliza que ha supuesto toda la actividad que hemos tenido. <coughs> primero en, en agosto, como todos los años eh, hemos tenido la semana grande, que bueno, primero fue la nos tocó la Chosna en Sagues, y ahí estuvimos dándolo todo toda la semana haciendo turnos interminables, ofreciendo comida vegana, bocadillos veganos que hasta las 2 o 3 de la madrugada, una cosa pues inédita, la verdad es que no la semana grande es muy difícil encontrar comida vegana. Y, bueno, y la verdad es que estoy muy bien para normalizar un poquito el veganismo y el movimiento por los derechos de los animales. Y luego ya pues, eh, lo estuvo la tradicional manifestación antitaurina, que la llevamos organizando muchos, muchísimos años, cuando acogimos el relevo de la plataforma antitaurina, bueno, que, que bueno, transcurrió con normalidad, no fue extraordinariamente grande y nada, pues bastante normalita y bueno, la intención es del año que viene hacer algo distinto porque parece que se está durmiendo la manifestación y luego ya pues eh, finalmente que fue el acto que más bombazo dio y donde, donde vamos, de que más se ha hablado fue el, el bueno, la, la, casi el último día de la semana grande que hicimos una teñimos la fuente de la plaza Bilbao de rojo con tinte alimentario y biodegradable entonces eh, nada pues eh, teníamos toda la fuente de rojo fue espectacular la, la, la o el que haya visto el acto fue la verdad es que a, a nivel visual fue una pasada y nada y la verdad es que fue estuvo muy bien porque salió todo muy bien tuvimos mucha suerte también porque creíamos que la fuente no se iba a encender y resulta que se, se encendió creíamos que había llegado un chivatazo de la policía o algo pero no la, la, al final pues salió todo bien Y nada, y, y bueno, salimos en muchísimos medios de comunicación, los más medias, que la verdad también estuvo muy bien porque se dio un poquito a oír, ¿no? Que parece que aquí to, todas las y donos, eh, todas las donostierras queremos queremos Correas de Toros, y no es cierto, ¿no? Y salió en 4, en, en Telecinco, en la Sexta, en la 1, la 2, bueno, hay muy bien de canales de, del Estado, de televisión. Y, nada, y luego ya, pues como todas bien has comentado, pues ya fue el 1 de noviembre. Sí, en todo este tiempo, antes del 1 de noviembre, en todo este tiempo, eh, bueno, está la denuncia del Ayuntamiento de, de Donostia de, al menos, no conceder la, el nuevo concurso, la nueva licencia para, para la matanza de, to, de toros en Iyumbe. La otra cosa será lo que, la verdad que pueda dar la posición respecto a este tema. Eh, no sé si habéis tenido alguna conversación con el Ayuntamiento o que se pueda inventar públicamente en relación a estos hechos Conversaciones con el Ayuntamiento, la que tuvimos antes de la semana grande que fue en junio, que es lo que, bueno, se avanzaron un poquito lo que luego acabaron haciendo, que era que, bueno, que no iba a haber más corridas de toros porque por la imposibilidad, por el espacio y porque ellas y ellos mismos no iban a querer que se destinara dinero a ello a, a esa actividad Posteriormente eh, hemos sabido que, que bueno el PSOE, el PP y el PNV han hecho un, un pacto, diríamos, o se han unido pues para para que vuelva a haber corridas de ceros en Donosti. ¿Y que están haciendo? Pues todo lo posible, lo ha habido por haber, para encontrar algún tipo de, de vacío en la ley, algún tipo de, de hueco donde meterse, para poder echar atrás todo lo que se ha aprobado. Entonces, pues sabemos que ahora mismo todo esto está en manos del, del Departamento de Deportes. Creo que es que es un tema bastante complejo, que yo creo que cuando tengamos ya más información y tengamos algo más trabajado el tema ya vendremos a explicarlo. Pero sabemos que, que depende mucho del Departamento de Deportes y que, bueno, está jugando mucha baza, porque ahí el PNV puede conseguir mayoría y, bueno, la cuestión es que puede echar todo esto atrás y puede que el año que viene haya otra vez corridas de trozos. Por eso decíamos... ...cuando la gente, hubo mucha gente que no ha a la manifestación antitaurina... ...porque creía que ya no iba a haber toros y todo eso... ...por eso decíamos que la lucha no está ganada... ...hemos ganado una batalla pero la guerra no está ganada... ...la cuestión es que no hay que olvidar que las y los políticos son así... ...que juegan por sus intereses económicos y políticos... ...y que, que está claro que hay gente que está muy empecinada en que eso eso siga adelante... Y mientras haya políticos y políticas que quieran que eso siga, pues tendremos que seguir alerta. Y eso es lo que creo que va a pasar, por desgracia. Ya veremos qué pasa, pero uf, yo lo veo bastante negro el asunto. Si hay tres partidos políticos que quieren conseguir eso, uf, a ver quién se ha hecho lo vamos a acolizar. Está la programa de Donostia Antitaguna ahora no ahí, ¿no? Sí, eso es lo, por eso pedimos que como... Como todo esto depende de las voluntades de la, de la voluntad de los políticos y políticas, lo que estamos pidiendo es que sea una cosa definitiva y que no tenga que ver con el color del partido político que sea, sino que sea una cosa definitiva. Que Donostia se declare antitaurina, independientemente del partido que esté en el gobierno, y que sea una cosa irrevocable. No hay nada irrevocable, pero que sea una decisión tomada ya a conciencia y que ya no se vuelva a discutir de este tema. Y que, que tengan en cuenta la voluntad de las ciudadanas y ciudadanos de Donostiarras, que nunca se nos ha preguntado. Estamos hasta las narices de que tengamos que estar tragando las, los caprichos de los políticos y políticos. Estamos hasta las narices. Y si realmente eh, están diciendo que, que, que la gente de Donosti quiere correas de toros, ¿por qué no tienen la santa la santa, la santa vergüenza de coger y preguntar? no Que pregunten, si realmente es lo que quieren saber, que pregunten, a ver qué pasa. Ya me gustaría saber qué, qué es lo que pasaría. Y bueno, pues ya os comentaremos cómo va ese tema, pero va a estar al, rojo, al rojo vivo, yo creo. Sí, bueno, es un tema que, que promete y siempre ha estado ahí eh candente y en el punto de mira, sobre todo en la eh, en, en Donostia, ¿no? Entre la, la población y mucho y en mucho medio más media que, que son los más interesados siempre en, sí, en este tema, ¿no? el Diario Vasco, sí. el Días de Gipúzcoa, de ellas, y medios de comunicación que están muy interesados en que esto siga adelante. Y en muchos intereses económicos está clarísimo, vamos. Uh -huh. Y te cortaba cortado antes, eh, hablabas del día 1 de, de noviembre, el Día de Todos los Santos, de Todos los Muertos, pero también el Día Internacional del Veganismo. Sí, el Día de Todos los Muertos, tú lo has dicho. No solamente algunos muertos, sino <risa> todos los muertos. El Día Internacional del Veganismo, eh, bueno, es un, como dice bien si la palabra, se celebra a nivel mundial. Y bueno, yo creo que el año pasado fue el año que, la primera vez que hicimos esta comida popular y este año, este año ha sido la segunda vez que hacemos la comida popular. Y la verdad es que fue, fue pensado primero porque creemos que el veganismo hay que concebir, concebirlo desde un punto de vista positivo en el que no sea como una imposición ni como una como una losa, sino lo contrario, ¿no? como una forma divertida de vivir la vida, de coherente, ética y sin hacer sufrir a los demás, lógicamente. Entonces lo que pensamos es que la forma más adecuada para ello era hacer una comida popular, que lo hicimos el año pasado, en un entorno festivo, que la gente se reuniera, que viéramos que no somos dos gatas ni dos gatos, que somos mucha gente... Y compartir también la gente que es vegana y la que no es vegana y que haga, haya un punto de unión para que nos podamos conocer y que puedan vernos también como personas normales, no como bichos raros. El año pasado fue un éxito rotundo, eh, casi casi ahí fuimos 100 personas que estuvimos allí. Este año ha sido un éxito, no tan rotundo, pero ha sido un éxito. Eh, han ido casi 80 personas y, bueno, y la verdad es que la gente salió muy a gusto a nivel organiza organizativo salió mejor que el año pasado. Si sí es verdad que, bueno, no sabemos si por el tema de la publicidad o por qué, pues fue menos gente, pero bueno, lo demás, la verdad es que fue... Nos lo pasamos muy bien, la gente se lo pasó muy bien y, y nada, y estamos muy contentas y contentos con, con eso. Decías no eh, imponer el veganismo, pero explícanos un poco mejor, ¿qué es el veganismo como una filosofía de vida, digamos? Pues nada, el veganismo es... Simple y llanamente vivir eh, sin hacer sufrir a ninguna, ningún animal sea humano o sea no humano entonces eh, pues se basa en primero en el tema de alimentación pues en, en no consumir ningún producto derivado de los animales de su explotación eh, pues se incluye carne pescado huevos lácteos y miel y sus derivados Y, y luego, por otro lado, es no solamente es una alimentación, como puede pensar la gente, ¿no? Que es, ah, sois vegetarianas. No, no somos vegetarianas ni vegetarianos. Es algo más amplio. Estamos pensando en un todo, ¿no? Que los animales los respetamos en diferentes campos, no solamente la alimentación, aunque es el más importante. Eh, luego tampoco pro, eh, compramos productos experimentados en animales, porque además hay alternativas que, que no hay que olvidar todo esto, ¿no? no es que seamos mártires y no queramos comer todo eso y ahora pues vivamos fatal y que nos alimentamos fatal, no? es que existen alternativas riquísimas, fáciles de conseguir y es simplemente tener un poquito de voluntad y ser un poquito consciente de lo que compramos y de lo que hacemos. Como decía, tampoco compramos productos experimentados en animales porque existen productos no experimentados en animales. Hay listas en internet para saberlo, es muy sencillo. Se pone en Google y aparece las listas que experimentan y no experimentan en animales. Luego, pues el tema de la vestimenta, pues tampoco compramos eh, ni bueno, ni contribuimos a todo lo que es las, las prendas de origen animal. Pues plumas, piel de pelo, piel curtida, eh, perlas, seda lana, bueno, diferentes productos de origen animal, y luego está pues el tema de los espectáculos, ¿no? Pues que no asistimos ni a ningún tipo de espectáculo que utilizan animales, bien sean zoos, acuarios, acuarios, eh, circos, eh, por supuesto, corridas de toros, eh, novilladas, eh, bueno, todos los, todas las las tradiciones vascas que incluyen animales, como puede ser la pelea de carneros, la arrastre de piedra, bueno, etc, etc, etc. Y nada, es simplemente ser un poco más consciente, tampoco es un tema tan complicado, pero bueno, es cuestión de cambiar un poco el chip y ser más consciente de lo que hacemos y, y cambiarlo, nada más que eso. Bueno, pues muchas gracias Lidia por esta primera colaboración aquí en la red de que en sin chile que gratis, Recordamos que tanto a ti como a compañeros y compañeras tuyas os podemos tener cada 15 días para hablarnos un poco sobre este tipo de temas que concierne a los animales. Y nada, agradecerte estas palabras y hasta la próxima. Vale, un roncarte. Adiós.